es la mejor manera en que un padre pudiera expresar su amor a su hijo o hija? La hija tal vez diría que podría darle un coche nuevo. El padre tal vez diría que mucho mejor sería inscribirla en la clase de arte que tanto le gusta. Cada persona diría una respuesta diferente a esta pregunta. El doctor Jeremiah continúa hoy con un paréntesis en nuestra serie actual, con otro mensaje para el Día del Padre. Con ustedes, nuestro maestro, el doctor David Yeremaya, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir el programa de hoy y el mensaje titulado, Cinco maneras para que un padre ame a su familia. Quiero empezar diciendo unas cuantas palabras más en cuanto a este paréntesis que estamos haciendo en la serie Avance, a fin de considerar el tema que ocupa nuestra mente en estos días aquí, en los Estados Unidos de América El segundo domingo de junio se celebra el Día del Padre, así como también en muchos otros lugares del mundo. Sé que la celebración ya pasó, pero quise tomarme unos días extras hablando del asunto porque es muy importante para los padres ser de ejemplo en la vida de sus hijos. Tenemos que ser intencionales primero en casa antes de querer alcanzar el mundo. Hoy empezamos con un mensaje que transmitiremos en dos días y que hemos titulado Cinco maneras para que un padre ame a su familia. En esta lección vamos a repasar brevemente algunos pasajes bíblicos que nos dan enseñanza e instrucción respecto a cómo un padre puede demostrar el amor a su familia. Como vamos a verlo en este estudio, estas son cinco maneras que son válidas para todo padre. Sea que sea padre de su primer recién nacido, o que sea padre de adolescentes, o que sea padre cuyos hijos a su vez ya tienen hijos. La Biblia abunda con ejemplos de padres e hijos, además del ejemplo supremo de Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Así que con sus Biblias a la mano y nuestros corazones abiertos al Señor, empecemos con oración, este estudio. Es el Día del Padre. Y no sé qué es lo que ustedes esperen de su pastor, pero yo voy a hablar en cuanto a los padres. Oí que alguien le preguntó a un padre que si pudiera hacerlo todo de nuevo, ¿volvería a querer ser padre? ¿Quién va a querer tener hijos de nuevo? La pregunta es, ¿quiero tener los mismos hijos? Bien, voy a decirles algo. Si yo tuviera que hacerlo todo de nuevo, Querría tener los mismos hijos. Estoy muy agradecido por mi familia. Digo a menudo, pero no con tanta frecuencia como debería decirlo, que he sido bendecido con cuatro hijos que Dios me ha dado y con las dos esposas y los dos yernos que ellos han escogido. Y con los doce nietos que nos han dado. Los queremos mucho y estamos agradecidos por el privilegio que hemos tenido al tenerlos, no solo en nuestra familia, sino también en la bendición de tenerlos cerca. Al momento en que preparo este mensaje, todos, los cuatro, viven a menos de una hora de distancia de nuestra casa. Es hermoso ser padre. Simplemente quiero decirles a ustedes, hombres, que una de las mejores cosas que jamás le pueden suceder a un hombre es esto de ser padre. Así es como un niño definió el día del padre. Dijo, es como el día de la madre, solo que no se gasta tanto. Y todos los padres dicen amén a eso. Esto es lo que significa ser padre. Primero los hijos le llaman papá, luego papito. Después lo llaman papá y después lo llaman con llamada por cobrar. Dicen que la palabra padre se deriva de una palabra griega que significa alguien con bolsillos bien grandes. Y todos sabemos lo que quiere decir eso. Leí que un padre de cinco hijos Llegó a casa con un juguete nuevo Llamó a sus hijos y les preguntó ¿A cuál de ellos debería darle el regalo? Él dijo ¿Quién es el más obediente? ¿Quién nunca le responde mal a su madre Y hace todo lo que se le dice? Hubo un gran silencio Y entonces todos los niños respondieron en coro Tú juega con él, papito Él era el único Y como saben Los adolescentes hacen que ser padre sea particularmente difícil. Corre el cuento de una hija a quien su padre le dijo que podía salir con algún muchacho solo después de que cumpliera 16 años, lo que ocurría en febrero. Pero todavía era diciembre y ella quería asistir a un banquete de Navidad. Algún fortachón le pidió que saliera con él y ella le rogó a su papá, Papito, ¿no podríamos mover la fecha simplemente un poquito?, Quiero decir, ya casi cumplo 16. Tuvieron una larga conversación y finalmente él dijo, no, no puedes mover la fecha. Todavía no tienes 16 años y todavía no puedes salir. Bien, ustedes saben cómo son los chiquillos a esa edad. Ella le fijó la mirada y dijo, papi, ¿crees en la segunda venida de Cristo? Él dijo, bien, por supuesto que lo creo. Y ella le dijo, bien, voy a decirte cómo voy a orar. Voy a orar que Jesús venga antes de que yo cumpla 16 a fin de que tú puedas pasar toda la eternidad sabiendo que tu hija nunca salió con un muchacho. Y tenemos el matrimonio que estaba de vacaciones en Europa. Enviaron una tarjeta a su hijo que quedó en casa. Era un joven que les había dado dolores de cabeza a sus padres toda su vida. Y esto es lo que la tarjeta decía. Ahora mismo estamos al borde de un risco desde el cual las antiguas mujeres griegas lanzaban a sus hijos defectuosos a las peñas abajo. Ojalá estuvieras aquí. <ríe> hay cinco maneras en que los padres, y por cierto, hay varias decenas de millones en los Estados Unidos de América que son padres. Cinco maneras en que podemos amar a los hijos. En primer lugar, respondiendo a su necesidad. En 1 Timoteo 5.8 se nos lo dice de esta manera, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Alguien ha dicho que hay tres etapas en la vida de un hombre. Etapa 1, él cree en Papá Noel. Etapa 2, él no cree en Papá Noel. Etapa 3, él es Papá Noel. Y todo hombre entiende eso hasta cierto punto. Desde el mismo principio, la responsabilidad del hombre ha sido ser el proveedor. Dios estableció todo eso en el huerto del Edén. Allá, en el libro de Génesis 2,15, leemos: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Lo puso a cargo del huerto. No es accidente que uno de los nombres para Dios que hallamos en la Biblia es Padre. Dios es nuestro Padre. Eso no es accidente. Dios es nuestro Padre, no solo porque eso es una declaración verdadera de su carácter y naturaleza, sino que Dios es nuestro Padre a fin de que nosotros podamos aprender cómo ser padres. Y podemos aprender mucho de Dios. Es asombroso cuántas veces en el Nuevo Testamento la paternidad de Dios es puesta junto a la paternidad humana a fin de darnos una comprensión de cómo nosotros, padres humanos, podemos amar a nuestros hijos. Y una de las maneras en que hacemos eso, de acuerdo a la carta a Timoteo, es proveyendo para nuestras familias. La Biblia nos dice que nuestro Padre Celestial es también un Padre a quien le encanta proveer para nosotros. No es un Padre renuente a quien hay que convencer para que haga lo que nosotros queramos. Es un Padre dispuesto, que está esperando que presentemos nuestras necesidades y responder a nuestras peticiones. En el libro de Mateo 7.9, tenemos un relato paralelo de Dios Padre y de la paternidad humana. Escuchen estas palabras. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? La Biblia nos dice que Dios en el cielo está esperando que pidamos lo que necesitamos. En los versículos 7 y 8 de este mismo capítulo leemos estas palabras familiares. «Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, haya. Y al que llama, se le abrirá». Santiago 1.17 dice, «Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto». del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nuestro Padre Celestial desea suplir las necesidades de sus hijos y en tanto que es cierto que Él ha alambrado este universo para que funcione mediante la oración, simplemente dice, si pides, yo responderé. Si buscas, yo seré hallado. Si llamas, la puerta se abrirá. Esa misma expectativa de nuestras necesidades de parte de nuestro Padre Celestial Debe ser el espíritu que tengamos como padres humanos. Nada de renuencia, ni que tengan que convencernos, sino anhelo y deseo de ayudar a nuestros hijos en cualquier manera que podamos. Una de las mejores maneras para llegar a ser un buen padre es aprender cómo ser un buen hijo. Los buenos hijos que buscan sabiduría saben que lo mejor que pueden hacer es pedir o preguntarle a su padre. Y así, cuando no sabemos qué hacer por nuestros hijos o cuáles pueden ser sus necesidades, tenemos una invitación abierta de buscar la sabiduría de Dios para todos y cada uno de nuestros hijos. Así que lo primero que hacemos para amar a nuestros hijos, padres, y esto es algo que se puede dar por sentado, es proveer para ellos. Hallamos gozo al hacer eso. Debo decirles, y no estoy inventándome esto, que una de las más grandes alegrías de mi vida como padre es poder ser ayuda y estímulo para mis hijos. Número dos. Y tengo que decirles esto porque está precisamente en las Escrituras. La segunda cosa que necesitamos hacer para realmente amar a nuestras familias es restringir su iniquidad. No me gusta esa palabra, pero es la palabra que usa la Biblia. En el primer libro de Samuel tenemos un relato maravilloso. Pienso Que podría decir que esto es en cuanto a un pastor. Se trata de un sacerdote llamado Elí. La Biblia dice esto en cuanto a este sacerdote, que ninguno de los hijos de Elí, ninguno de los hijos de este predicador, eran buenos. Todos eran corruptos, ni siquiera conocían al Señor. En 1 Samuel 2.17 y luego 3.13 leemos, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová Y le mostré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Elí era sacerdote de Israel, pero había abdicado al sacerdocio en su propio hogar. A menudo los hombres me dicen, pues bien, como sabe pastor, en realidad yo no me preocupo por eso de la religión. Mi esposa se encarga de eso. Yo me gano la vida, proveo lo que necesitamos y todo eso, pero dejo que mi esposa se encargue de esas cosas religiosas. Eso no sirve. Elí era el que restringía el pecado de Israel, pero no restringió el pecado que había en su propia casa. Era un hombre de gran influencia en su nación, pero había perdido su influencia en su propio hogar. De nuevo, el cómo influir en nuestros hijos respecto a la disciplina nos es dado en la palabra de Dios, en otra analogía entre nuestro Padre Dios y la paternidad humana. En el pasaje de Hebreos 12.5, tenemos esta palabra respecto al Padre Celestial y cómo Él disciplina a sus hijos. Escuchen este pasaje. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte... Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso para que participemos en su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que, ¿cómo maneja Dios Padre la disciplina? ¿Ignora Él la ofensa? No. ¿Elimina el castigo? No. Hace cuatro cosas que yo hallo interesantes y he puesto una marca para cada una de ellas en mi Biblia. Son estas. En primer lugar, la Biblia dice que Dios reconoce el potencial para el desaliento. ¿Sabe usted que cada vez que se ejerce disciplina en un hogar humano, una de las cosas que pueden suceder es el desaliento? Desánimo, más allá del nivel de la ofensa. Noten lo que dice en el versículo 5, Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Una de las cosas que tenemos que observar Al administrar la disciplina es que no debemos cruzar la línea y desalentar a aquellos a quienes estamos tratando de ayudar. En segundo lugar, en Hebreos 12.6 dice que Él refuerza el poder del amor porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ese es un buen pensamiento, ¿verdad? Tal vez ahí es donde obtenemos la expresión que nuestros padres solían decirnos cuando crecíamos que Esa sotina me duele más a mí que a ti. Nunca pensé que eso fuera cierto. Nunca hallé que eso fuera cierto. ¿Ha hallado usted que eso es cierto? No, nadie jamás ha hallado que eso sea cierto. Simplemente lo decimos. Pero probablemente brota de un pasaje como este que dice, Si piensas que estás amando a tus hijos dejando que hagan de las suyas, estás equivocado. Miro hacia atrás a mi vida y me doy cuenta de que hubo unas cuantas cosas en que tuve batallas con mi familia y mi padre era como una roca, no se movía. Yo trataba de conmoverlo, pero él ni se movía. Ahora miro hacia atrás y veo que la batalla no era para el presente, sino para después. Es el después lo que trae, lo que uno desea. Permítame decir esto como una palabra práctica para todos los que somos padres. Es fácil para nosotros, de nuevo, por así decirlo, dejarle todo esto a nuestras esposas y decir, encárgate tú de eso. Y lo que sucede en la mayoría de hogares, si esto se vuelve serio, entonces la mamá le dice al hijo, pues bien, tendrás que vértelas con tu padre cuando él llegue. Pero en lugar de ser algo que simplemente sucede cuando es realmente serio, como padres, debemos nosotros intervenir En algo de eso debemos intervenir en restringir la iniquidad de nuestros hijos, ayudarles a entender que hay una manera buena y una manera positiva y no dejarlos que tomen el camino errado simplemente porque es más fácil para nosotros y pensamos que estamos siendo más cariñosos con ellos. No es así. Amamos a nuestros hijos cuando les ayudamos a tomar las decisiones correctas Esa es una expresión de nuestro amor paternal humano. Número 3. Recordamos el propósito del castigo. Dice en Hebreos 12.10, Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Eso es algo bueno que me ayuda y me ha ayudado cuando finalmente logré captarlo. es asegurarse de tener bien claro en la cabeza por qué uno está haciendo lo que está haciendo cuando administra disciplina en su casa. No es para ventilar su cólera. No es porque estos chiquillos me están volviendo loco. Es porque usted quiere para ellos algo mejor de lo que tendrían si se les permite seguir en la dirección que están siguiendo. Y finalmente, se regocija en el resultado final.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 No se trata de las batallas que usted tenía con ellos cuando sus padres querían que usted hiciera lo correcto y usted trataba de mantenerse obstinado. Usted se quedó parado ahí y fue doloroso y fue difícil. Y usted se fue a la cama algunas noches realmente enfadado porque ellos no llegaron a la hora que habían prometido que volverían. Y usted se queda ahí y se queda ahí. Y ahora mira hacia atrás y finalmente nota que ellos se figuraron algunas de estas cosas. Y como usted sabe... Lo que realmente ahora es divertido observar, las mismas batallas con nuestros propios hijos. Amamos a nuestros hijos al responder a su necesidad y al restringir su iniquidad. Esta es una de las que realmente me encanta hablar. Respetando su humanidad. Este es otro pasaje en donde Dios Padre y la paternidad humana aparecen juntas. Salmo 103.13. Escuchen. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. En su paráfrasis, el mensaje, Eugene Peterson dice esto de esta manera. Como los padres sienten por sus hijos, Dios siente por los que le temen. Él nos conoce por dentro y por fuera. Tiene en mente que somos hechos de lodo. El apóstol Pablo añade un breve comentario a esto. En Efesios 6.4 dice, Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Otra versión traduce diciendo, Ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos. Cuando los hijos están creciendo, hay una línea muy fina. Entre sostener la norma de lo que es correcto y al mismo tiempo entender que están creciendo y que son chiquillos y que podemos darles algo de espacio. En realidad, no somos buenos para hacer eso. No hacemos bien eso. No fue esa la manera en que me criaron. En algún punto en el camino, tal vez como reacción exagerada a la manera en que me criaron, yo no quería hacer eso con mi familia. Sí, sí. Teníamos reglas y normas y yo batallaba por mantenerlas y estar firme cuando no se mantenían. Pero pienso que lo que quisiera decirles es que al mismo tiempo nos divertíamos de lo lindo. Hacíamos muchas cosas y ni siquiera voy a empezar a decírselas. Una de las cosas legendarias tuvo lugar cuando apenas nos habíamos mudado a esta ciudad. Algunos tal vez ya hayan oído esto, pero ilustra lo que estoy diciendo. Nos mudamos a California en 1981 y mi hijo mayor, David, estaba en el sexto grado. Nos habíamos mudado poco tiempo atrás. Nunca habíamos sido parte de una escuela tan grande como las que tenemos aquí. Y no estaba seguro de cómo iba a marchar todo eso. Ni sabía si mi hijo iba a adaptarse bien. Pero entonces me di cuenta de que él se había vuelto bastante popular. Y ¿saben cómo lo hallé? Empezamos a despertarnos todos los días y los árboles frente a nuestra casa estaban cubiertos de papel higiénico. Noche tras noche. En cierta ocasión, fueron cinco noches seguidas y el viernes por la noche llovió. Cuando usted dice, ¡Oh! <ríe> sé que eso le ha sucedido. Usted sabe de lo que le estoy hablando y eso nos sucedió. Quiero decir, La popularidad es una cosa, pero limpiar el papel higiénico todos los días de los árboles grandes en el patio al frente, pronto se vuelve cansado. Así que le pregunté a David si él sabía quién estaba haciéndolo. Me dijo, ah, sí, es Courtney y sus amigas. Le dije, ¿sabes dónde vive? Él dijo que sí. Y le dije, bien, bien. Mañana quiero que tú reúnas a 10 de tus amigos y que nos reunamos aquí a las 9 de la noche. Yo compro el papel higiénico. Yo conduzco. Así que todos se reunieron en mi casa. Mientras tanto, yo fui y compré 72 rollos de papel higiénico y los puse en mi furgoneta. Así que todos fuimos y nos fuimos a la casa de Courtney y sus amigas. Vaya que hicimos un trabajo en su casa. Fue una obra maestra. Fue asombroso. Y sé que aquellos muchachos no podían creer que el pastor de su iglesia estuviera haciendo eso. Yo era el conductor, de cierta manera. Yo esperaba que no hubiera diáconos de la iglesia que vivieran en esa calle. He contado este episodio varias veces. Les costaría creer las cartas que he recibido de gente de todo el país. La mayoría de ellas son de personas que ustedes no quisieran tener como madre o padre. Que me dicen lo terrible que es que yo... haya animado a muchachos a cometer un delito. Y todo en lo que yo podía pensar era que esperaba que los hijos de esas personas tuvieran algo de espacio de parte de sus padres, porque ni siquiera puedo imaginarme creciendo en un hogar como ese. De hecho, estaba pensando en todo eso y contestando esas cartas, y resulta que leí un libro de Charles Swindoll. En el libro... Él cuenta que en cierta ocasión estaba llevando el coche de su hija y abrió el maletero y estaba lleno de rollos de papel higiénico. Y luego en su libro dice, no es mucho mejor hallar rollos de papel higiénico en el maletero del coche de la hija que paquetes de cerveza o de alguna otra cosa que se pudiera hallar. Tenemos que poner un punto aparte aquí hoy. debido a que nuestro tiempo se acaba. Quiero dejar unos momentos para hablar de los recursos que tenemos disponibles para usted, pero volveremos a estos pasajes de las Sagradas Escrituras el día de mañana para concluir la consideración del tema «Cinco maneras para que un padre ame a su familia». Espero que usted nos acompañe. Quiero hablarle de los recursos que tenemos para ayudarle en su estudio de la Biblia. Uno de estos recursos es el juego de grabaciones de estos mensajes. Usted puede ordenar todos los mensajes en grabaciones, en discos compactos, bien sea llamando por teléfono o enviándonos un email o por correo regular. Cada serie de mensajes es una gran ayuda para estudios bíblicos en los hogares o para cualquier grupo pequeño. También puede visitar nuestro sitio web, en donde hallará más información sobre estos y otros recursos para su estudio bíblico. Haga planes para acompañarnos aquí mismo, el día de mañana.